punto org punto Hola, muy buenos días a toda la gente que nos está escuchando Estamos arrancando el Enredando las Mañanas Aquí desde el Estudio de Radio Pueblo El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos Programa que se emite de lunes a viernes de 10 a 12 Arrancamos la semanita con todos Tenemos un día bastante lindo en Cucuy Mi nombre es David Y vamos a estar desarrollando diferentes temas También están en la mesa Se van a presentar eh, buenos, buenos días, mi nombre es Sebastián Eh, te veo con mucho con, con mucha fuerza, con mucha, con mucha energía, este, es que con hoy, mucha cafeína quizás Vos sabés que hoy subí al colectivo y pagué 8 pesos, aumentaron el boleto Entonces dije, ¿para qué me voy a amargar? Está bien, está muy bien, lo mismo <risa> eh, Yo no solamente que pagué los 8 pesos Sino que me subí al colectivo con la plata justa para volver Con... Eh, Pensando que costaba 5.50 Así que aprovecho a, a al aire y, y reclamo este Apelo a la solidaridad De algunos de los compañeros de aquí Para poder volver a mi casa Creo todos vinimos con la misma idea ¿eh? ¿Sí? Caminar es saludable Bueno y aquí está Vicky también, Que eh, se va a volver caminando porque es saludable Encima la Vicky y tiene que tomar dos colectivos Pero doblemente saludable Yo compré boletos Pero yendo allá la situación Bueno, muy buenos días, me toca también saludar a mis compañeros Está Pancho acá en Controles Técnicos eh, Está Johnny, Mono, eh, acá también colaborando con la producción Hoy también está Ceres justamente eh, en la labor de productor Porque nuestro compañero Javi, el productor Producto de, estresa, de estresa. No está aquí en el estudio de Radio Pueblo Así que le mandamos un saludo y que más vale que apruebe la materia que tiene que rendir hoy Así es, este bueno, damos inicio a, es. a este programa Así es Vamos eh, a nuestro primer tema Dale, eh, ahora vamos a estar hablando con Juan Pablo Nocelli Él pertenece al MTD Aníbal Verón eh, eh, Que forma parte del FOL también este Que se estuvo desarrollando, bueno, ayer se cumplían 14 años de la masacre de Avellaneda Y en diferentes puntos del país estuvieron desarrollando diferentes actividades eh, Culturales, marchas Y bueno, y él nos va a estar comentando lo que sucedió en la provincia de Buenos Aires, en Puente Porredón, el día de ayer. Hola, Juan Pablo, ¿nos escuchás? Sí, como les va, compañero? ¿cómo andan? Buen día. Eh, bueno, Juan Pablo, una de las preguntas que queríamos hacerte era eh, qué relevancia o este qué simbolismo adquiere actualmente eh, Darío y Maxi ¿no? en la situación en, en general, en la situación actual del país Sí, yo creo que eh, es actualmente pero en realidad es permanente, o sea desde, desde el día de los hechos este, lo que han marcado este, esos compañeros fue eh, la disposición a la lucha, a la entrega eh, a la lucha eh, entregaron hasta su vida por pelear por mejoras para, para el pueblo eso eh, ahí la edad que tenían eh, hoy por hoy más gente todavía sigue siendo un ejemplo para la juventud y un ejemplo para el pueblo este, eh, de esa voluntad de esa disposición este, y bueno y hay una, y se marca también una diferencia eh, en lo que fue la muerte de Darío porque Darío muere por estar por no dejar abandonado un compañero caído y eh, se queda hasta el último momento ahí en el cual entra la policía de la estación y le pedo un tiro por la espalda eh, bien bien traicioneramente eh, y esos esos valores ese ese, ese hecho marca un valor que, que sinceramente no es muy común en ver hoy por hoy en esta sociedad no en una sociedad que no está quitando los valores cada vez es más mercantil los mercantiliza este cada día más Este, acá lo que vale lo material este, y no tanto lo humano y, y bueno ese ejemplo de, de los chicos de ese ejemplo de Darío lo que pone lo que pone en relieve es eso es ¿no? la calidad humana es, esa, es esos valores eh, que bueno que nosotros día a día tratamos de, de, de llevar adelante de ponerlos por ponerlo al frente, Este, en cada acción que hacemos, es lo que tratamos de hacer en nuestras organizaciones, de ir concientizando a los compañeros en estas cuestiones, este, que si bien luchamos por las necesidades que tenemos, luchamos también por esos valores, por no perder esos valores que son los valores más esenciales del ser humano, ¿no? Claro. Eh, Juan Pablo, eh, a lo largo, bueno, de tu, de tu propia experiencia dentro del movimiento piquetero, eh, eh, propia experiencia y, y y larga experiencia dentro del movimiento piquetero ¿qué similitudes y qué diferencias ves entre la, el momento actual y aquel momento la sí, eh. situación bueno eh, la diferencia es que no que allá veníamos de un proceso este, donde se estaba vaciando el país donde se había entregado todo este, a los sectores privados, a los sectores monopólicos al imperialismo este... ...y era un proceso de resistencia del pueblo... Eh, ...que había despertado a partir del 95, 96... ...después en 97... este ...toma mucha fuerza el tema de los piquetes... En, en, en, ...en las provincias, en el interior... ...como Moscón y como lo fue este, en Cutralcó... ...y ahí tomamos ese ejemplo nosotros... Este, ...y a medida que iba empeorando la situación este estas organizaciones que tomamos esos ejemplos sigmos creciendo hasta lo que fue el 19 de 20 de diciembre en ese pas social porque ya no era los sectores más pobres los que estaban afectando sino no estaban afectando a todo el, a toda la sociedad este y llegamos a, a un 26 de junio en medio de un plan de lucha por alimentos para los comedores por planes por, por, por programas de empleo este que tenía el gobierno en eh, y hoy, bueno, venimos de una situación después de estos 12 años de quinerismo donde nosotros reconocemos que hubo reactivación económica que hubo reactivación en el empleo este, que hubo mucho trabajo en negro este, teníamos el 40% de trabajadores este, en negro pecarizados un montón también eh, pero, y bueno, es que estos tipos vienen a implementar o empiezan a implementar una política Muy similar al que fue la de la década del 90 y lo que continuó hasta lo que fue este la salida de du y vino aquí el kirchnerismo a tratar de este mantener eh, mantener el poder de, de las clases dominantes con otra táctica no con una táctica de entregarle algunas pequeñas este eh, reivindicaciones al pueblo para poder seguir sosteniendo el poder no este Como, como decía Perón en un momento dijo lo, lo hizo lo mismo también, retiramos ¿no? un poco a este a, a los negritos para poder mantenernos nosotros. Eh, y nosotros estamos viendo que bueno, que con estas políticas empezó a, a implementar desde el día este del primer día el macrismo donde este le quitó los impuestos, las retenciones a este a los ojeros, a los a los a los sectores salarios donde este eh, quitó impuestos a, a, a, al, al, al, a los sectores de este eh, más pudientes como los autos de alta gama, o se quitarle los impuestos de alta gama, este eh, ¿Hola? ¿Hola, hola, Que hay sí, sí, no vemos que hay nos no estaba este vemos Vemos que ahí muestra el carácter que tiene este este gobierno el carácter de que gobierna para este los sectores económicos más concentrados del país los que vienen empujando este desde hace años este donde han enfrentado también porque este lo, lo, los sectores dominantes también tienen sus peleas este interburguesas no este que venían enfrentando al kirchnerismo este a través de la mano de clarín a la cabeza bueno eh, y con, con Macri y toda la oposición haciendo el juego, bueno, hoy no se están gobernando. Hoy no se están gobernando empresarios. Hoy no están gobernando este ministros que están son parte de, de, de empresas como Shell, por ejemplo, una multinacional como Shell, que hace dos años atrás generaron este, todo un golpe económico o sea, haciendo saltar el dólar de 6 pesos a 8 pesos, este, que después se incendiaron... este esa ese galpón de archivos que tenían en Capital Federal, claro. que murieron ocho bomberos, no sé si se acuerdan, sí, no me acuerdo un... ahora el nombre, ahí murieron ocho bomberos, pero todo eso de incendio fue provocado, este y ahí había archivos donde estaban todos los movimientos económicos de este tipo de empresas, como Shell, por ejemplo, claro. este bueno y otras empresas más. Entonces, este, este gobierno defiende y es claramente la representación de los sectores más retrógrado del país de los sectores este, de la economía más concentrada sectores que han vienen este, son parte de lo, y han apoyado la dictadura este y que nos quieren llevar a este sin importarles nada no porque lo que han mostrado es eso no le importó nada de cómo puede afectar en el pueblo el tema de que ellos tienen que tener mayores ganancias porque ese es su único objetivo es poder tener mayores ganancias a costa Este, los trabajadores del pueblo del hambre. Claro. Eh, lo que sí vimos, que también hubo, tuvo que regular un poco este gobierno, eh, y en estos últimos tiempos, un mes, mes y medio a esta parte, este han tenido que ir larganos, largando algunas este reivindicaciones, por lo menos para nuestros sectores, este porque sabían que se le estaba viniendo, o sea, con los califazos, con con todo la, el ajuste que no se están aplicando con la inflación que sigue subiendo que ayer just no ayer de no, la semana pasada justamente claro. salen a decir que va a ser el 42% anual no hay el, el mismo gobierno lo reconoce cuando a principio de año decían que para fin sí. de año vamos a estar vamos a estar viendo este la luz al final del túnel no claro. eh, entonces eh, no es una situación similar a aquella vez con la pobreza que había con la miseria que había pero no están metiendo ¿sí? en una situación que vamos camino eh, a nuevamente tener tener ese, ese esos grados de pobreza que había eh, y ya te digo, no, nuestros comedores están empezando a crecer con, con gente, con más chicos, gente grande. Si antes teníamos chicos chiquitos, bueno, ahora están viniendo la familia entera, están viniendo ancianos. Este, entonces la pobreza se está empezando a notar, este y eso notamos nosotros directamente porque... porque porque la gente se acerca para, para poder conseguir algo para sobrevivir, ¿no? Claro. Juan Pablo, y en estos 14 años, eh, bueno, también hablando de las responsabilidades políticas, ¿cómo se da el reclamo en pedido de justicia por los responsables políticos de, de la masacre de Avellaneda, como Aníbal Fernández, también ahora nuevamente vinculado a, a, a un caso también eh, de corrupción, y bueno, en lo que está eh, ahora vigente? Sí, eh, Y bueno, también Felipe Solá, digamos, ¿cómo se da ese reclamo hoy hoy a 14 años? mira y eh, se ha puesto en marcha una comisión junto con los familiares este eh, de darío y maxi y se ha puesto en marcha una comisión independiente con, con las organizaciones sociales con los organismos de derechos humanos donde el objetivo es poder avanzar con la causa eh, y durante el año pasado y y bueno y todo este año este, hemos se ha logrado poder avanzar, poder hacer mover un poquito la causa este ya han ido a, a declarar distintos testigos, hasta fue a declarar en un momento este el, el que era intendente de, de la municipalidad de Avellaneda no recuerdo el nombre en este momento, pero bueno hicimos que vaya a declarar se logró que vaya a declarar intendente de Avellaneda, donde obviamente prestó declaraciones y prestó declaraciones a favor, o sea con, con argumentos este, y pruebas de, este a favor de, de, de nuestras acusaciones, ¿no? Sí. Este, pero bueno, no pasa más de ahí, o sea, no avanza más de ahí y el pedido que hizo ayer Alberto Santillán este, desde el palco en el Puente Porredón sí. en el acto eh, fue que, bueno, que podamos seguir acompañándolo hoy poniéndole más fuerza para que esta causa avance y avance contra los que vos nombrabas, contra los autores Este, los responsables este políticos de lo que fue la masacre que todavía este, están sueltes son funcionarios han sido funcionarios del gobierno 15 están como si nada ¿no? y como decía están siendo acusados por otro tipo de cosas de causas este y esta causa queda queda ahí este sin que sí que, que que que la justicia la va avanzar está avanzando porque estamos poniendo presión pero tampoco es que está avanzando este para llegar al fondo de la cuestión para llegar a los verdaderos responsables pero bueno eh, el tema sabemos cómo es la justicia responde responde a, a, a ellos responde a los poderosos y está hecho contra nosotros eh, pero creemos que con la lucha podemos podemos ir avanzando aunque sea de a poco hasta llegar a, a lo que queremos conseguir ¿no? que es la, la cárcel para, para todos los responsables Juan Pablo, y en cuanto a eso te quería preguntar, eh, ¿cómo se encuentra hoy el movimiento piquetero en fuerza, me imagino? Teniendo en cuenta, vos hacías hace rato una historia de el auge del movimiento piquetero, en el 2001 pasaron 14 años, vino el kirchnerismo, se coptaron varios movimientos, ¿cómo se encuentra hoy, en qué situación se encuentra el movimiento piquetero? Bueno, mira el, el movimiento piquetero tenía particularidad históricamente, que era que nos, nos unificaba el espanto, ¿no? porque así como en su momento eh, creció de repente de golpe, este también las diferencias que había este ideológica y de, y de forma de construcción, también hizo que se fragmente mucho y después como voy a también hubo ocupación del gobierno quisnerista, este pero bueno, hoy con este gobierno que tenemos, que sabemos que es este y ya lo está mostrando, ¿no? Más más profundizando este, lo que es la retesión a las luchas y que lo venimos viendo eh, creo que hemos tomado conciencia se ha tomado conciencia de que tenemos que estar todos juntos para poder enfrentarlo y poder avanzar eh, nosotros logramos desde febrero marzo eh, armar un espacio con, con distintas organizaciones y eh, que venimos peleando por, por programas de empleo este por bueno por mejoras en, en los comedores en los alimentos y hasta ahora bueno hemos salido a la calle hemos este, cortado el puente hemos cortado la 9 de julio hemos marchado a los ministerios y venimos consiguiendo algunas reivindicaciones este por esto que te comentaba hoy no también ha visto el gobierno cuando clarín en un momento empieza a a pegarle al gobierno a través del hambre no sé si se hace un mes y pico dos meses que empezaron a meterle el tema este del hambre de la miseria de la pobreza este en la capa de los diarios el gobierno tuvo que este, decir bueno muchachos no podemos ir este profundizando esto frenemos un cachito y veamos y ataquemos este por acá entonces hoy por hoy que están dando más alimento, abrieron programas de empleo que el gobierno kirchnerista había abierto en el 2009 y nunca más lo abrió, o sea, nunca más pudimos ingresar más gente ahí de lo que fue en el 2009, que también tuvimos que luchar mucho para poder conseguir esos programas de empleo. este Bueno, hoy lo tenemos abierto y están ingresando compañeros, este, y nuestros movimientos están creciendo, este no solamente por la necesidad de la gente viene al comedor y todo eso, sino porque... Hoy una, ven una posibilidad de que estamos consiguiendo programas de empleo que son programas de miseria este, eso lo sabemos pero bueno a nosotros nos sirve para que la gente por lo menos tenga algo para este sobrevivir y seguir peleando con más fuerza todavía por lo que queremos realmente que trabajos de bueno este entonces estamos en una etapa de crecimiento en una etapa de, de unidad este que bueno que nuestro objetivo es tratar de, de sostener esta unidad porque también el movimiento piquetero Este, ...tiene esa característica de que de que se rompe o se, se dividen eh, fácilmente... Eh, ...pero bueno, siempre nosotros apostamos a la unidad... ...y por eso como mencionabas hoy, este, nosotros como Aníbal Verón... ...estamos junto con el FOL, que venimos en un proceso de este, más de ocho años... ...y terminamos este unificados, este, porque creemos en la, en la unidad... ...y aparte se han, se han unido más, más organizaciones también al FOL en este último año... Este, y es la práctica que se viene que se viene tratando de impulsar en todo en todo el sector piquetero entonces creemos que estamos manteniendo este espacio y queremos mantenerlo este con la diferencia que pueda llegar a ver eh, nosotros ponemos por delante los puntos de acuerdo eh, y bueno y, y si sostenemos puntos de acuerdo trataremos de llevarlo lo más posible este, para no para no debilitarnos tenemos que estar fuertes contra este gobierno que se va a air Muchísimo peor, nosotros creemos que esto se va se va a agrisar. Este, pues bueno, encima nos dicen lo de la luz de, al, al fondo del túnel cada vez está más lejos, o sea, nosotros eh, vemos vemos cada vez más oscuro, o sea, sí. la luz no, vemos nada, vemos oscuridad, oscuridad, oscuridad, como que vamos cayendo este más eh, en un pozo más que un túnel recto, vamos para abajo. Claro. Eh, Pablo, sí. Eh, ya para ir cerrando este en el contacto, en el día a día con la gente, eh, ¿crees que hay un cambio respecto del relato macrista ante las mejoras que se anunciaban en el segundo semestre y que, bueno, hoy vemos que, que no es así? Eh, en el contacto día a día, como te decía... Mirá, yo de eso, lo que te puedo decir tiempo. que el, que los sectores, el sector nuestro por lo menos, nunca confió en, el, en, en, este, en este gobierno ni en Macri, este... Te puedo decir que hubo una, una amplia mayoría de compañeros que han ido a votar, a aunque hemos, se ha llamado a votar este, en blanco y en el balotar y todo eso, la mayoría que ha votado lo que era kirchnerismo, porque veían, este, no confiaban en el macrismo. Eh, entonces, eh, hoy por hoy ninguno viene a decirte que sí, che, tenían razón, eh, al contrario, creo que eran conscientes en su momento de de lo que podía hacer, ser de estos tipos, pero ahora lo ven y lo están viviendo y cada vez este, se va generando una bronca que nosotros, bueno, estamos viendo cuándo va a ser que se va a desatar toda esa bronca, pues bueno, estamos hablando de nuestro sector pero la bronca está generalizada este, y lo que nosotros tenemos que tratar de lograr es eh, generar que esa bronca se canalice en un solo puño, ¿no? en, un, en, claro. en algo que unifique todo eso y poder salir a golpear este, fuerte para frenar, ¿no? toda esta embestida. Eh, bueno, Juan Pablo, eh, eh, te mentimos, porque te dijimos que íbamos a entrevistarte en cinco minutos, y... Está bien, eh, igual yo también me extendí, así que no, no hay problema. Perfecto. Bueno, perfecto. te agradecemos te agradecemos el contacto, y vamos a estar este seguramente eh, viéndonos dentro dentro de poco tiempo, así que bueno, eh, te agradecemos el contacto, y la verdad ha sido... Eh, eh, muy ilustrativo para nosotros eh, en fin que hayas que hayas eh, podido concentrar toda esa experiencia y todo ese y todo ese planteo desde los grupos piqueteros eh, en esta entrevista no bien bueno bárbaro gracias a ustedes por llamar por estar siempre en contacto este y por mantener este por mantener eh, eh, esta disposición de poner las noticias de la lucha de, del pueblo al aire no y hablas a conocer Eh, porque lo que más queremos nosotros es que, se, que todo esto se difunda para que el pueblo vaya tomando conciencia y salga salga sume fuerzas para, para la pelea, ¿no? Este, así que bueno, le mando un abrazo y bueno, será hasta la próxima oportunidad o cuando nos veamos por acá, por esta zona. Muchas gracias. Un abrazo grande, hasta gracias. luego. Ahí hablamos con Juan Pablo Nocelli, quien nos, este, bueno, hace una reflexión eh... A los 14 años de la masacre de Avellaneda Tras 14 años de impunidad Por la muerte de Darío santillani Y Maximiliano Costecchi, este Y los Los represores Siguen sueltos ¿no? Siguen caminando por ahí Cometiendo este sus actos de corrupción Los sí. empresarios siguen Así sueltos es. también Los mismos que llevaron Esa situación Hoy están eh, como, lo, como lo decía Juan Pablo Y están incluso en el gobierno Así que, bueno, hay como una eh, eh Marx, si mal no recuerdo, dijo que la historia se repite, ¿no? La primera vez como tragedia y la segunda como farsa. Eh, me parece un interesante pensamiento. Creo que es un buen bloque para irnos a pensar Así con uno es. de los temas que ya Pancho tiene ahí bajo la manga, anchito. Sorprendenos. caballo de la rúa y empiezan a desfilar La que hace tirar agua y no nombra ni la carpita la herramienta piquetera no quiere que se repita lo mejores, es lo suelto lo mito lo quiero lo mejor es lo suelto lo mito lo quiero lo mejor es lo